Y tres minutos. Seguimos aquí en Radio Quermés, haciendo periodismo turno mañana. Vamos a charlar unos minutos con el intendente de Rolón, eh, eh, Luis Alberto Ferreira. Eh, no sé si le dicen Luis o Alberto. Eh, Pablo Cucharini lo saluda. Sí, buenos días. Eh, buenos días a la audiencia. Luis Alberto, sí. Luis Alberto. Luis Alberto. Eh, bien. Eh, Intendente, cuéntenos a ver eh, la localidad de Rolón, cómo está atravesando eh, la pandemia. Eh, estamos recorriendo nosotros acá desde Quermes eh, las localidades de la provincia y tratando de dialogar con las autoridades que nos cuenten a ver cómo, cómo están. Bueno, eh, lamentablemente, como es de público, de público conocimiento, La, pan, la pandemia está lejos de haber terminado, más allá de que en nuestra provincia y en nuestro pueblo por ahora estaría controlada. Eh, como la mayoría de, de los pueblos de esta y otras provincias, eh, ha cambiado radicalmente el andar cotidiano y cada una de las actividades que a diario veíamos en la localidad, ya sea del funcionamiento de la administración municipal hasta el comercio, la industria. Y, y demás rubros que, que motorizan la, la economía del pueblo. Ah, ¿el, ¿El habitante ahí de Rolón se está comportando bien? ¿Está cumpliendo con la cuarentena? Sí, eh, eh, está, eh, están, están cumpliendo eh, dentro de, de lo normal, uh -huh. eh, se está cumpliendo eh, y colaborando, colaborando con con la municipalidad. Claro. Está cerca, eh, Rolón, del límite con la provincia de Buenos Aires. ¿Eso le ha hecho tomar alguna medida eh, más preventiva que en otras localidades que son más de acá del, del centro de la provincia? Eh, dentro, dentro de... Estamos eh, justo en el límite eh, uh -huh. del meridiano Quinto. Eh, sí, eh, hemos tomado la, las medidas eh, con el personal de seguridad y de salud eh, se cerró el ingreso de la localidad por calles vecinales y se instaló un puesto de controles en el acceso del pueblo. Ah. Así que se trabaja prácticamente puerta a puerta con el vecino, tratando de, de proveerlo de lo necesario sin que medie posibilidad de salida. Claro. Eh, ¿Tienen eh, algún tipo de relación con alguna localidad vecina ahí de la provincia de Buenos Aires? O, con o... Rivera. Con Rivera. Ah, ¿y ¿Cómo? Con la localidad de... ¿Y, y cómo, cómo está con las autoridades de Rivera? Digo, coordinan las acciones? ¿Se permite el, que ingrese gente de Rivera a Rolón? ¿Cómo, cómo está eso? Sí, eh, nos estamos comunicando eh, constantemente y, mm. por ejemplo, el, el, el tema es que, por ejemplo, hay muchos eh, productores eh, que viven en Rivera y tienen eh, eh, su... Tiene su Campo en la localidad de en el ejido de, de la localidad de Rolón. Claro. Eh, y, y, y coordinan algún tipo de acción en ese sentido. Para y, en ese sentido sí, porque uh. tienen eh, que venir a solicitar guía y aquellos que no la pueden realizar por medio de, de online eh, tienen que venir eh, personalmente a hacerlo. Claro. Eh, ¿Está exigiendo que eh, se use el barbijo ahí en Rolón o recomendando cómo está eso? No, no. Recomendando. Eh, la parte de comercio y eso, eh, sí, eh, pero bueno, tenemos eh, limitados los medios de transporte que traen la mercadería, eh, se, eh, entran, no entran a la localidad, solamente aquellos que tienen que, que mantener eh, eh, el sistema frío, como por ejemplo el de la carne mm. o, o en el caso de el agua que, que tiene que, que bajar o subir tantos bidones. Ah, y que, Esas son las excepciones que tenemos. ¿Y, que, y el resto qué hace? Eh, ¿no, ¿No puede ingresar o hay un lugar? Eh... No, hay un lugar ¿Eh? Eh, donde, donde esperan a los comerciantes que, que vayan a retirar el La mercadería. Está bien. ¿Y, y la, la población puede eh, realizar las compras estas permitidas de, de, de alimentos en algún día en especial o pueden realizarlo todos los días ahí en Rolando No, no, lo pueden, lo pueden realizar todos los días. No hay, no hay días eh, especiales. Claro. Eh, Intendente, hace poquito se, eh, se anunció ahí que la cooperativa prestar prestarle servicio de Internet. Eh, ¿Cómo está eso? Eh, sí, ya estaban haciendo... Eh, las distintas instalaciones y eso, estaban sí. eh, poniendo el cableado y eso, y, y bueno, pero lamentablemente con esta pandemia eh, se han parado los trabajos. Ah, está. ¿Y, y conectividad cómo está el pueblo eh, en ese sentido? En conectividad eh, bastante bien, nosotros sí. tenemos el internet de red difusora, ah. eh, así que, que, que dentro de todo eh, normal. Claro. ¿Y, ¿Y la ayuda social? Eh, eh, del municipio hacia los habitantes ahí de Rolón, ¿cómo, cómo está? ¿Se ha incrementado? No, el, el asistencialismo social eh, ya, ya eh, desde el anterior periodo de que estaba el Pepe Ferreira eh, eh, había eh, muy bien eh, estaba realizado el asistencialismo social y ahora seguimos igual uh -huh. eh, bueno eh, por supuesto que que por medio del gobierno hemos recibido de, de acuerdo al índice de coparticipación eh, un monto establecido para, para asistir a, a las personas donde el asistente social está en, en funcionamiento en cuanto a eso, tenemos los programas Pilken y eso, y pero en ese sentido está bastante bien controlado. Claro. Eh, ¿Tiene comedor ahí? ¿Está entregando leandas? Sí, pero... Tenemos comedor eh, que es, eh, depende de educación, hace un mm. tiempo atrás dependía de, era municipal, pero pasó a educación, donde nosotros estamos colaborando con, trabajando en forma conjunta con, el, con, el, con la escuela, donde le repartimos las la viandas todos los días. ¿Está conforme con la ayuda del gobierno provincial? Sí, por supuesto que sí, que si no fuera por la ayuda de, del gobierno eh, hoy en día eh, no estaríamos, al caer la, al caer la recaudación y, y si no fuera por los aportes excepcionales de la provincia, sería casi imposible estar brindando los servicios. Libres. Claro, sí, sí. Eh, es, la situación es parecida en cada una de las eh, localidades. Sí, en sí. las localidades, por supuesto. Sí. Eh, volviendo al tema del transporte, ahí la otra vez pararon un colectivo. ¿Es, ¿Es una puerta de ingreso desde la provincia de Buenos Aires a La Pampa, Rolón? Exacto, sí, sí eh, donde, tiene... donde tenemos un puesto caminero Donde hace los controles que corresponden Ah, eh, y eso eh, Porque la otra vez eh, había salido Hace unas semanas que habían detenido un micro Que quería ingresar a, a la provincia Funciona sí, bien está. entonces eso Funciona muy bien, sí. bien, bien. Por sí, Estamos bien controlados En ese sentido Ahí está. Eh, Bien Luis, eh, no sé si quiere completar con algo Si no, gracias por estos minutos Con Radio Kermés acá de Santa Rosa No, de que por ejemplo, eh, decirle a, a la localidad que, que, que hoy por hoy la energía está puesta en cuidar la salud de todos y cada uno de los vecinos y que más adelante vendrán tiempos de avanzar en el plan de, de gestión de obras, emprendimiento y todo lo que hace al proceso de desarrollo de la localidad. Claro. Eh, pero quiero resaltar también el, el acompañamiento de todos los vecinos, el espacio opositor, las instituciones intermedias, eh, que eh, me están ayudando eh, para que esta pandemia no entre en la localidad y dejarle un mensaje de esperanza y e ilusión para que juntos podamos salir adelante de este tremendo momento que nos toca afrontar. Ojalá que así sea, Intendente. Muchas gracias. Sí, bueno, no, gracias a ustedes. Eh. Bien. Que, que tengan buen día. Bien. La palabra de, eh, Luis...